メ a ャ a はなに Bienvenido a Arielica y z a j a r o f f Buen día, una que no sepa nadie. ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, Diego.、Bueno, ¡Mundog! ¡Mundog! Sí, y ya esto que estamos escuchando nos va poniendo en tema como para empezar a hablar de este artista norteamericano. m u n d o g nació con un nombre un poco más cristiano, digamos. Se llamaba l u i s Thomas h a r d i n g Nació en 1916. Pero en 1947 decide. Ponerse como nombre, más que artístico, digamos como su nombre de vida, Moondog, como perro lunar, por el recuerdo de un perro que solía aullar a la luna como ningún otro. Moondog fue músico, poeta, inventor norteamericano, quedó ciego a los 16 años porque tuvo un accidente con una dinamita que le explotó y quedó ciego. Y desde fines de los años 40 hasta principios de los 70 vivía en Nueva York y se lo conocía como el vikingo de la Sexta Avenida. Si vemos las fotos, bueno, tiene ahí un look, decíamos, una, una mezcla muy siglo XIX. Sí, sí, barba larga, canosa, el pelo largo y además vestido como vikingo, ¿no? Hay unos trapos colgando y, y esos cascos con unos cuernos y una lanza. La cuestión es que el tipo pasaba largas horas en la calle, estaba ahí.、Eh, Tocando, recitando poesía, vendiendo fotografías, vendiendo sus partituras. Tocaba con instrumentos hechos por él, era un inventor de, de instrumentos, particularmente uno vamos a, a comentar un poquito: la trimba, un tambor. Bueno, un tambor con otras cosas que, que golpeaba y que sacaba estos sonidos. Vendía sus partituras, como decía, y componía. Parece que además de toda esta historia, el tipo estaba componiendo en braille, con un, como con una caladora sobre papel, y eso después lo, lo hacía transcribir a una partitura tradicional. La gente lo buscaba para charlar, era como una especie de atracción turística, empieza a salir en diarios, en programas de TV. Lo visitan celebridades. Hay fotos de él con Salvador Dalí charlando en el medio de la calle. Parece que todo el mundo sabía que lo encontraba ahí en la Sexta Avenida. No conozco Nueva York, pero en la Sexta y la 53. Que suena. Suena g e s s e l también. <risa> bueno, se hacía sus propias ropas. Y.、Eh... Y adoptó este look vikingo porque la gente se lo confundía con un Cristo. Le decía que era como un Cristo, un monje, y él no quería esa referencia cristiana. Entonces dijo: Me hago vikingo. Y cuando le preguntaban de dónde venía o de dónde era, él respondía que de s a s n a c k Ajá. s a s n a c k Y la gente se quedaba pensando hasta que se daba cuenta que s a s n a c k era Kansas al revés. Muy bien. Muy bien. Bueno, de nuestra revista Amiga al Oído, un pequeño, una pequeña declaración del propio mundo. Los indios americanos saben cómo reproducir el latido del corazón en dos velocidades: el beat del que camina, en dos tiempos, y el beat del que corre, en cuatro. De hecho, la música del indio americano es tan sincopada como la de cualquier músico de jazz. Veo una clara conexión entre el jazz y la música de los indios, especialmente hermanada esta última con el movimiento swing. Obviamente, esos ritmos ancestrales de los indios no son improvisados, han sido perfilados y tratados durante muchas generaciones. Creo que América también tiene su mundo antiguo en términos culturales, tan rico como los de otros continentes como Europa. Armónicamente, mi música es la misma que practicaban Bach, Beethoven y Brahms. Rítmicamente, me nutro del pasado, del swing de los indios. Es que en verdad no puedes encontrar nada más sincopado en términos musicales. Qué lindo lo del corazón sincopado, porque enseguida un cardiólogo lo patologizaría eso, ¿no? Sí, que tenés un soplo, una arritmia. Es, es interesante esta idea. Estando ahí en la calle, estaba también cerca de todos los clubs de jazz que en los años 40 y 50 eran el hervidero de del vivo, particularmente, pero de esta música que ya tenía una tradición de décadas en Estados Unidos, pero que se estaba renovando con figuras como Charlie Parker. Bueno, también pasa por ahí Benny Goodman, un artista un poco anterior. Conoce a directores de primera línea como Arturo Toscanini y Leonard Bernstein. Recita con Allen Ginsberg, aparece en una película con William Barrows. O sea, estaba ahí en la crema de la crema. Tiene una gran influencia Mundog sobre los pioneros de la música minimalista en Estados Unidos. Vivió con Philip Glass, uno de los más importantes compositores minimalistas, que lo tuvo en la casa un año.、Eh, trabajó también con Steve Reich. La idea que Mundog tenía del minimalismo, y que es una idea que después va a ser muy influyente, es la de lograr un máximo efecto con un mínimo de medios.、Uh -huh. Antes de escuchar específicamente algo de uno de sus primeros discos, una breve anécdota. En el 54 le gana un juicio a Alan Freed. Alan Freed era un DJ y presentador radial que usaba el apodo m u n d o y que usó este apodo Mundog en un concierto que se considera el primer concierto masivo de rock and roll. ¿Le afanó el apodo a m u n d o Le afanó el apodo. La cosa es que cuando le gana el juicio m u n d o después Alan Freed pasa a la historia como el inventor del término rock and roll.、Ajá. Así que. Bueno, fíjate ahí estas conexiones. Si te parece, escuchemos Perpetual Motion del año 57. De... Lo, los nombres de los discos son tremendos. El primero se llama Mundog. More Mundog, más Mundog. El tercero, The Story of Mundog.、Sí. Historia... Bueno, de este, la historia de Mundog, que como detalle tiene la t a p a es una. Un manuscrito de la mamá de Andy Warhol. Ah, mirá vos. Sí, tenía a m i g o s Tenía amigos, estaba ahí parado en la calle, pero lo conocía todo el mundo. Bueno, escuchemos entonces este Perpetual Motion. ...técnico Y electrónico a la vez, ¿no? Sí, lo interesante también es que, bueno, fue una figura oculta durante mucho tiempo y se lo, se lo está reivindicando o, en, o salió bastante a la luz su figura en los últimos 10 años, por decir una cosa así. Y claro, empiezan a aparecer un montón de, de líneas directas con el crowd rock, con música electrónica de los años 90. Eh, son estas figuras un poco perdidas en la historia que, con la circulación que ofrece Internet, uno empieza a armar otro mapa, otro, otras líneas históricas. Hoy habría videos filmados con el celular de m u n d o de toda la gente que pasa por Florida, ponele. Totalmente. Y, y andás a ver, quizás sería de esos videos que tienen 10.000 millones de reproducciones, pero después no, los, no, no se conoce esa gente. Bueno, en estos primeros discos de los años 50, Mundog además. Y esto tiene que ver con algunas ideas de la música concreta, o de la música electroacústica. Incluía los sonidos de la calle sobre las grabaciones que él hacía. De repente, en medio de un tema, aparecían algunos diálogos de gente que le hablaba en la calle, o de poesías que él recitaba, o autos que pasaban. Es decir, había una, un uso del sonido y del ruido muy, muy siglo XX y muy con la idea de que cualquier sonido es, es parte de la música.、Eh... También tiene un tema con, con, con la rítmica, obviamente,、eh, con la exploración y hasta sistemática de, de métricas que no son el, el clásico 4x4. En algún momento de su vida dijo: No me voy a morir en 4x4. <risas> dijo, y ahí en alguno de sus discos se ve que track por track hay un estudio en distintas métricas, casi como si fuera un estudio barroco, una cosa bien metódica, a la b a c h una de sus influencias. Habría que poner a Mundo en la línea de algunos compositores norteamericanos como Charles Ives, Henry Cowell, Conlon Nancarrow, Harry Parch. Músicos que, que a veces en, en los libros se los menciona como músicos inventores. Como、uh -huh. que, si bien vienen de una tradición, tienen. Arman su propio kiosquito, digamos, sus propias teorías y sus propios instrumentos muchas veces. Sin、sí, música, pero no sé por qué se me venía en la cabeza Regazzoni, ¿no? El que tiene ahí el vagón de tren en retiro. Sí, sí, porque cuando. Bueno, ya esta idea de los harapos. A mí me hacía acordar a m i c h e l Del Aire, no sé si te acordás. No. m i c h e l Del Aire, bueno, después podemos ver algunas fotos. Era, Era un tipo que andaba dando vueltas por... por muestras de arte en los 90 acá en la Argentina. Eh. John Zorn, el, el, el famoso saxofonista de jazz experimental, o bueno, vaya uno a saber cómo llamarlo, esto me pareció interesante. Dice que su música reúne las cuatro cualidades que a él le parece que son interesantes: uno, que es honesta. Dice que esta música es honesta, que es imaginativa, que es catártica y que está bien hecha. Me, me gustó esta idea de, de pensar estas cuatro categorías musicales. Las típicas de pegatela en el escritorio donde estás trabajando, ¿no? O en tu sala de ensayo. Sí, para hacerse esta pregunta. Bueno, lo que uno hace reúne estas características.、Eh, Mundo, obviamente, tenía un pie en la tradición europea. Él decía que se sentía como un europeo en el exilio. Y de hecho, ahora, ahora lo vamos a comentar, pero en los años 70 se radica a l e m a n i a y pasa ahí hasta el año 99 en el que muere. Pero tenía una tradición musical europea muy fuerte y una de sus obsesiones era lo que se llaman las rondas, o en inglés rounds, que no es otra cosa que el canon. Esta idea de que una melodía la podemos empezar a cantar en distintos momentos y se van superponiendo. Que una melodía la podemos empezar a cantar en distintos momentos que se van superponiendo. Que una melodía la podemos. etc. é t e r a Bueno, el famoso Ar de Londres.、Sí. ¿Te acordás de Ar de Londres? No. Bueno, después lo hacemos, Ar de Londres. Y, y también acá hay una cosa atemporal, porque a esto él lo llama Madrigales. El Madrigal era una pieza renacentista y y a entrado el barroco, pero. Los madrigales de mundo no respetan digamos, la forma o las características de, de los madrigales renacentistas, y lo mismo con sus sinfonías. Si te parece, escuchemos ahora uno de estos madrigales, uno de estos canon, que tiene un nombre también fabuloso, se llama No, la rueda nunca se inventó. ¡Qué lindo! Bueno, un, un detalle de estos que nos gustan.、Eh, en el 69 y en el 71 graba dos discos que se llaman otra vez Moondog y Moondog 2. Y lo interesante es que los graba para el sello Columbia, el sello, por ejemplo, que sacaba Bob Dylan. Y ya se nota ahí unos esfuerzos de producción, un presupuesto bastante mayor, un audio distinto. En el 72 se va a Alemania. Eh, con una gira, parece que iban a tocar alguna de sus músicas en, en Alemania, y ahí conoce a una joven que lo recibe en la casa, lo alberga en la casa con sus padres,、eh, lo ayuda a transcribir su música y termina convirtiéndose en su manager. Y ahí su música empieza a circular por salas de concierto, por a digamos, el ámbito de la música entre comillas académica. Muere en el 99. Como, como decíamos, y, y tiene algunos discípulos que, que siguen con su música al día de hoy. Para quien quiera investigar un poquito más, hoy en día, Estefan Lákatos y Dominique p o n t i suelen hacer conciertos con su música. Hay videos en YouTube, hay un documental que tiene que estar por s a l i r en algún momento, y hay muchos videitos para chusmear un poquito de qué se trata. ¿No entristece un poco la idea de discípulos? Sí, no, yo me pregunto eso. Me imagino que si te formaste de la mano de, de alguien,、eh, supongo que hay algo de, de, de agradecimiento o de continuar con esas ideas que quizás quedarían un poco、eh, perdidas en los fondos de la historia. A mí me pasa como mejor buscar lo que él buscó que repetir o que conservar, ¿no? Sí, sí, es, eso sí, sin lugar a dudas.、Eh... En este caso, yo por lo, lo que escuché de, de estos, entre comillas, vamos a decir, discípulos, hay como una actualización、mm. de lo que él hacía. Pero los instrumentos que usan en muchos casos son, son los que él había inventado, el propio m u n d o g Ariel i c a y z a j a r o fue una que no sepa nadie hoy la historia de m u n d o g